Saludos desde la sintonía de Berriozán y Ratia. Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Como cada semana también saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet. Lo hace a través de la página ebusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a jueves el 7 de mayo del 2015, son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde y aquí comienza Euskal Música, tu con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Programa que también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, tanto el sábado como el domingo a la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, en el mismo día al 100.8 FM y en internet en uskiplaza.net, pero eso sí, en repetición. Cada semana 90 minutos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. También recordarte que Euskal Música tiene una página en Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia, en la cual te puedes encontrar las noticias destacadas dentro del mundillo de Euskal Herria, dentro del mundillo musical de Euskal Herria. También te puedes encontrar la agenda de conciertos, Por supuesto, el programa que cada semana, en cuanto acaba, lo subimos. Y también, como no, videoclips de grupos de Euskal Herria. Todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Hoy tenemos un programa bastante variado en lo que respecta a la música de Euskal Herria. Y es que vamos a empezar con algo blandito, con Anay Arrebak y Petit. Vamos a continuar con un poquito bailongo, con Yoshuyo ni más, y por supuesto el buen rock and roll de Sian. Y bueno, continuaremos con algo pues un poquito diferente, con un grupo senegalés que se hace llamar Batuu. Esto entre otros grupos durante estos próximos 90 minutos. Pero antes de empezar en sí lo que es el programa de Úscar Música, vamos con un par de noticias. La primera de ellas corresponde a la formación guipuzcuana Leice, ya que están grabando lo que será su nuevo trabajo discográfico, según publican en su página web y donde también han publicado varias fotos de la grabación. Hay que comentarte que las fotos de la grabación las puedes eh, visualizar en el Facebook del programa, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. El sábado 9 de mayo... Se celebra el décimo aniversario del Gateche Maixenea de Olasti y han preparado un festival con las bandas Gosategi, Bein betico Esian, Arcada Social y Oyan Vegard. El festival comenzará a las 7 de la tarde con Gosategui, continuará con Bain Betico a las 9 de la noche, a las 10 y media estarán Esian, a las 12 y media de la noche Arcada Social y a las 2 de la madrugada estarán ian vega dentro, lo dicho, del vigésimo aniversario del gaceche Main Suenea de la localidad de Olasti. Y acabamos este repaso a las noticias con el nuevo trabajo discográfico para puro relajo. El álbum se llama Está Espa Mi Viejo y ya está en eh, las tiendas de Sangotza, aldea, en San Huesa, en Sangüesa, en Aibar, en Sos del Rey Católico, en Cásera, en Sada, en Javier, en Lundier y en Llévena. En Iruña está en el barrio de San Juan, más concretamente en el bar Zapata y en Burlada está en de aldea que está en la calle Mayor número 60. Y también comentarte que lo puedes conseguir dentro de la página de la banda purorelajo.com Así que, dicho todo esto, dicho estas noticias interesantes, para comenzar el programa de Euskal Música, vamos ya con lo que es lo importante, con lo que es también la música. Vamos a comenzar con la formación Anaya Reba, que tienen un largo bagaje. Han estado en bandas como Ness Rosa Trigger Travis o Housy Lowly. Después de... ...con poner música al límite... ...y reponerse los tobillos... ...en mil escenarios... ...formaron a Night Arreback... ...en 2010... ...roqueros haciendo... ...música disco... ...esa es la propuesta... ...que nos trae a Night Arreback... ...han transcurrido dos largos años... ...desde su primer trabajo discográfico... ...y estos hermanos y hermanas... ...se han dedicado a buscar sus raíces anteriores... ...a la distorsión y a la velocidad... ...y han decidido intentar pues aplacar... ...esa energía incontrolada y sacar a flote... ...el pop que llevan dentro... ...junto con eh, arreglos de... ...composiciones como puzzles de ambientes... ...tonalidades, electrónica... Eh, ...hecha con maquinitas de los 80... ...pues eh, todo eso... ...está presente en este nuevo trabajo discográfico para esta formación para Anay Arrebak, una banda que ya ha comenzado su gira y la ha hecho entre marzo y abril de este año 2015 y también por supuesto estuvieron en Iruña en el subsuelo presentando este nuevo trabajo discográfico y por supuesto también se pasaron por Iuskal Música, por Berriozar y Ratia para presentarnos nos dejaron su disco y pues de él vamos a extraerte dos temas los temas Agurtun Asasu y Astindú Esasu, con música de los 80, música de electrónica, música Kafunky, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. zuren irudia ikustean Zure, kin amestu dut gau La de Anaya Redback dentro de este nuevo trabajo discográfico Cada una de las canciones contiene muchos detalles, mucho trabajo de composición y de arreglos Son piezas eh, casi inclasificables, eh, pugues de ambientes y tonalidades Y ahí está la electrónica hecha con maquinitas de los 80 Está cada vez más presente la propuesta de este cuarteto Y cada vez se mueven con más altura en el eh, funky Y se vale mucho de la percusión Dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico, el tema Gurkuna Sasu, puesto que estamos escuchando Astindus es Asu. Hay que comentar que Anaya Reba quien nos presentó un sencillo adelanto del tema Sorteo una o Bali Shud, en el cual podíamos disfrutar de dos remixes de la canción original, una hecha por Iñaki Bengoa de Bath Fly y Gose, y la otra creada por la por la pareja de DJs Descode. Ahora ya tenemos en nuestras manos lo que es este nuevo larga duración con una de canciones. Entre ellas, Agungunasasu, esto que estamos escuchando. Ascindu Esasu. Si ¿sí te parece ahora con algo mucho más tranquilito Nos vamos con un señor que se hace llamar Petty, que acaba de publicar Bajo, bueno, la colaboración De Bomberenea e Kincha, que lo que es Su nuevo trabajo discográfico Astiri Titan, trabajo discográfico entre comillas Ya que es un mini CD con Cinco canciones, entre ellas Están incluidas las tema, los temas Egunero y Erramurik Gabeco Aguac, que es El tema que vamos a escuchar, los dos temas Que vamos a escuchar a continuación, pero antes Comentarte, pues el, un poquito lo que es la discografía de este señor, de Petty que comenzó en el año 1999 con su primer trabajo discográfico a Metz Battle le siguió en el 2001 a Rasoyak, en el 2002 Petty Echeko Utsa, en el 2003 Anari Eta Petty, en el 2006 Auxer, en el 2007 On en el 2009 a Guanyak en el 2010 llegaría el álbum Baren's Witherfull Eta Petty, Bloody Hot Jack. y en el 2012 llegaría el último trabajo discográfico de estudio Xavi eh, Tapeti, a finales del 2014, lo dicho, con la colaboración de Bomberenea y Kintzak edita este mini CD con cinco temas titulado Astility Titan y de como te comentaba también anteriormente lo que vamos a escuchar son los temas eh, titulados Egunero, tema que abre el álbum, y el tema Erramurik Gabeko Gawak Música Degunen no cosas que yo Lagunonak honak solik ulertzen dituztenak. Egunero azaltzen dia sasipuetaren itzak. Oiarirat zargailu itzal ezinaren mehezak. Egunero jasate jutira bazitako tatuaiak. Peinazalean marraztuak garbiez inak direnak. Egunero azia naiz horren guztiaren ondoren. Gaineko laino beltzak eguzki piurtzen saiatzen Bidaia tan etxe ondoan begiratzen Hortxe baita beti noiztan norakoa zen Hain geruztel edo deabru lirain batzuk izaten Barrea irriarekin irriarekin nordain zen Nice the tai beltza izan belea izaten ikasten, asten ende la bertze animalia Da ganaden zorkachak la soilik utzez ulertzen dituzenak egunero azantzen diaxa shi poetaren izak oialidatzarka luitzal ezinaren mesa egunero azarte kitu tirabazita cotatuaia beñasalean garbiezinak direnak egunero asia naiz urren gondore Gaineko lan jo beltzake guzki biurtzen saiatzen Erra mukoroen zainezkaren nolzegon Baina zerran guri zer den txarreta zermon Estatuak eskalentzat bakarrizketa Ez urretara gizkoa da gure festa Ondondoratua txarto oratua, Asturak badak izen den gure autua Gaua putzua baba naiteke alta Gaua xamurra baba, xamur hemen malta aire garbia burra zigarroaren kea atxiki eta arnastu aski eta bakea egunaren ekeak kendu arren barrea imintzio xamurra bedi gure larrea eginaren Hortzaina sobera eskean da Lorbe gari bere alde unbezagun mal da Itxamurrez biluzi egun ilunen kranka Erantzi eta erantzi kauak arrazoi dauka Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak Gianzi vena canzi eranzi di za gianzi Ispio a fu sai guardar zure pegienzo Gawana fu suva babasi non crepi nada Gawashamura baba shamura Gaua putzu bababazi naiteke alba Gaua xamurra babaxamurren emalda Cinco son los temas que se incluyen dentro de este nuevo trabajo discográfico Para esta señora, para Fekin señor nacido en 1973 en la localidad de Vera Y que lleva ya un montón de años en esto de la música Comenzó en el año 1999 Con su primer trabajo discográfico, Ametsbad Y ahora a finales del 2014 regresa con este nuevo larga duración A Stilindan, bueno larga duración entre comillas Ya que son cinco, como te comentaba anteriormente Los temas que se incluyen en este nuevo álbum Entre ellos, Egunero Puesto que estamos escuchando el tema de Ramuric, Gabeco Gawaka. Y nos vamos con un poquito más de caña, un poquito más de fuerza Hemos comenzado con la música electrónica, digámoslo así De Anai Arrebak, música, bueno, de los años 80 Hemos continuado con algo mucho más lentito del señor Petty Dentro de ese álbum Astiri Titán Y ahora nos vamos con caña y con fuerza Nos vamos con nekes que tras su acústico Askatasuna, Icharopen Sayuak y su primer LP Argiak Pistu, grabado en los estudios MAV Cerraron Neques, su gira por nafarroa Y en abril del 2013 empezó a grabar su último disco Sure Escu. Eh, sure Escu es un trabajo muy maduro y meditado de Neckes, sin dejar de lado el rock metal vasco con tintes melódicos, incluso llamarse en algunos momentos del disco New Metal. En este trabajo existe una contundencia en la instrumentalización, con unos juegos entre las canciones tan sorprendentes como potentes, ofreciendo una dureza muy madura. Esta contundencia musical pues se ve reflejada en cada uno de los instrumentos y en la propia voz, donde todo ha evolucionado a un disco con un mensaje muy claro. Suresku, que significa En tu mano, un disco que en cada una de las 10 canciones pretende denunciar, informar sobre aspectos de la sociedad, dando un mensaje muy claro al público. Levántate, muévete, lucha por tus ideas, todo esto está en tu mano, no esperes. Eso es lo que te ofrece Neckes dentro de este segundo larga duración. El álbum sure Suresku, lo que vamos a escuchar, los temas, Champonaren, Veste Aldean y Ushuen, Pausuak, ellos son Desde Iruña, desde Nafarroa, ¡Nekes! En el corte, cae Siñá, aportando una preciosa voz a un tema incomparable de lucha incansable. Colaboración importante, toque importante, la de Suriño Hidalgo en este nuevo trabajo discográfico pero para esta banda de Nafarroa para Neques. El álbum Sureskú. Dos de los temas incluidos dentro de este nuevo álbum. Los temas al Champona de Embestial de A. ...puesto que estamos escuchando los últimos compases... ...el tercer corte del álbum... ...Uso en Pauso Aka... ...y la música que continúa... ...ya sabes, cada jueves en riguroso... ...directo entre las seis y las siete y media de la tarde... Nueva cita contigo, tanto el sábado como el domingo Eso sí, en repetición, en la misma Franja Oraria, y es que cada semana Estamos contigo 90 minutos para compartir Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria. Nos vamos con un grupo De Iruña, que la semana pasada Pues ya estuvo por aquí Por Euskal Música, para presentarnos Un nuevo trabajo discográfico y además Se trajeron la guitarra, se trajeron el acordeón Y pudimos disfrutar de dos temas En directo. Hablamos de la banda Yosuyón y más, que acabo Publicar lo que es este nuevo trabajo Discográfico, menos punk, más Rancheras, con temas interesantes E importantes, como por ejemplo Los temas Erris, Erri Y Urre Belcha, que te parece Lo dicho, pues si nos vamos con un poquito De Rancheras, y qué mejor que hacerlo mmm, Desde aquí, desde casa, desde Iruña Con Yosu, Jon y más <música> Zerri zeni jibitzea Zestani festal Satuendetzen zela Bazerta ezkin guztiak Girozea Poli tabai hori ofizioa Bakiabara Uka handia harazoa Gortzen dene Que lu en Buruan nixta txhane que manda con muchouar, miota da ta de una bailoteo que atirosoar, vamoso solos junticos al pajar ahí está esta banda de Yuña, Josu yo Yonima, con este álbum, Menos Pug y Más Rancheras. Y con temas como, por ejemplo, Erris Erris, puesto que estamos escuchando un rebelcha Y como puedes comprobar temas reivindicativos... Se incluyen en este nuevo larga duración Para Josu, Jon y más si nosotros que dejamos atrás Las rancheras, dejamos el baile Y nos vamos con el rock and roll de Sian Que tiene una una unión especial Con el Valle de la Sacana Ya que Sian se juntó en 2006 Y casi al rato tenía compuesto el tema Maite Dugu, que se incluía En el recopilatorio musicaz Sacana Indartus, fortaleciendo Sacana con la música En un primer momento Sian era una amalgama de rock Y punk, pero siempre bajo el prisma de el binomio en voces, dos cantantes Chico y Chica, en directo se estrenaron en el gaceche de Charry en 2007 Esian autogestionó su primer disco de título Maite Dugu, ahora regresan al panorama musical con su sexto disco de estudio, el Galak Astindud sacudiendo las alas si algo se está transformando en Esian, quizá mucho, yo creo desde el principio de la banda eh, pues al escuchar las canciones nos aportan bastante alegría, cada uno de los discos de Sian han servido para realzar su nombre y fama durante estos años e Sian crece de disco en disco y sus canciones nunca han perdido la cercanía de necesaria para contactar con el público Este álbum, editado en 2014, Galak Astinduz sale bajo el sello discográfico Vaga Viga y lo que vamos a escuchar son los temas Veldur Gave y Maitasun Egarria Es lo nuevo para esta banda del Norte de Nafarroa, para esta banda de la sacana, es Sian Música en el panorama musical con el nuevo trabajo de estudio, el Gala Casting Nude. Banda que se juntó en 2006 y que en 2007 editaron ya lo que es su primer trabajo discográfico. Llamado más concretamente Maite Dugu, autogestionado por ellos mismos. Seis discos, seis trabajos discográficos, cinco de estudios y un directo, el directo titulado MN Taurain, grabado más concretamente en Guernica el pasado 14 de agosto del 2012. Esían banda compuesta por Iker, Suriñe, Fran, Eneko, Icocho, Aitor, Bruno y Daniel. Sonando de los temas incluidos dentro de este nuevo larga duración, va el Durkan, eh? o esto que estamos escuchando, Maita Sun e Garriar. Y nos vamos a ir, si te parece un poquito, al pasado, no muy lejos, sino que nos vamos a ir hasta el año 2011. Nos vamos con una banda de Gasteiz que nos muestra su estreno su estreno discográfico Alfa y Omega, principio y fin. Hablamos de la banda Gobeo Bei, que con este trabajo pues da carpetazo a su anterior denominación Al Aguac. No sé si os acordaréis aquel grupo que surgió allá por el año 1996, cuando varios músicos de Gasteiz abandonaron Potato para seguir haciendo reggae de otra manera. De aquella época, pues quedan Okiman, saxofonista y teclista de la formación original de Potato y Yulen, que se unió a estos con su trompeta en 1989 eh, Arawak grabó su primer disco en el 96, llamado Cuerpo a Cuerpo eh, después eh, llegaría en el 2 en 1999, su segundo larga duración, Sorterrida ahora pues han hecho una nueva mmm, propuesta musical y en 2011, eh, tanto Okiman, eh, saxofonista y teclista de la formación original Potato como Julen que se unió a este que se unió a estos como trompeta en 1989 Pues han sacado este nuevo proyecto musical llamado Gobeo Bay Es un doble trabajo, ¿eh? es un doble CD en el cual te puedes encontrar por un lado el alfa y por el otro lado el omega Nosotros nos quedamos con el primer CD, nos quedamos con el álbum alfa Y nos encontramos dos de los temas, Naga vinci y oro, verde y rojo Seguro que te suena mucho aragua seguro que te suena mucho a Potato y seguro que te suena mucho a trepi et Arawak Pero es otro proyecto que sacaron desde Gasteiz en 2011, Gobeo Oh, bay. 25 naciones Un minuto en tu destino Entre tres revoluciones 45 naciones Ahí está un poquito de Ricky No viene mal a estas horas de la tarde En la sintonía del 100.8 En Berriozano y Gracia En una nueva edición Del programa Euskal Música Lucida con la música local La música que se realiza en Euskal Ría Esa mala La banda Gobeo Bey, banda de Gasteiz, en 2011 editó este primer trabajo discográfico titulado Alfa y Omega. Bueno, tras su anterior denominación Aragua, que surgió allá por el año 96, de varios músicos de Gasteiz que abandonaron la propuesta de Potato. Dos de los temas incluidos en este álbum, más concretamente en el primero de los dos CDs, en el alfa, los temas titulados Naya Vinci y Oro, Verde y Rojo. ya ahora nos vamos con una formación de Euskal Herria formada por senegaleses en su mayoría, que ama la música y disfrutan tocando en fiestas y conciertos junto a la gente. En esta maqueta no encontrarás un buen sonido ni una composición artística de gran calidad, pero el espíritu y el esfuerzo con el que lo han grabado, sin apenas medios, pone en valor esta demo. Lo han grabado con una gran dosis de ilusión y ganas Solo el tiempo dirá si Batú tiene futuro como grupo Yo creo que sí, si no, escucha dos de los temas Incluidos en esta primera demo de seis temas El álbum se hace llamar Bye Ellos son Batú, son prácticamente todos senegaleses Y lo que vamos a escuchar, los temas Onguetorri y Egyadá Ascolta Ogni etori Ogni etori Ogni etori Ogni Onghi et tori Posse navigar Onghi et tori E quasi Egen min berha E quasi Egen min berha Ribanterà O tuatteno passerà Ribanterà quando non passarà hakin mi beato so Warat agora Africa Nikmate dorus kadif Sorry on I beg you. Pues Sorry on I beg you. Pues es que sabes usted Sorry on I beg you. Me mayorías senegaleses componen lo que es este nuevo proyecto musical que se hace llamar Batú y ahí están, su primera propuesta musical, seis temas bajo el nombre de Bay ellos son Bou a la voz, Eladi a los teclados, Matías a la batería Mustafa albaquo, Oyer a la percusión, Pab a la percusión y Achille al teclado dos de los temas que te puedes encontrar el tema Ongue Zorri esto que estamos escuchando el tema que cierra el álbum... ...Eguía Da... ...un álbum pues en el cual pues la gente... ...la formación ama la música... ...y disfruta tocando en fiestas y conciertos... ...junto a la gente... ...esto es un esfuerzo... ...con el que pues lo han grabado sin apenas medios y en el cual, pues, eh, se nota se nota que quieren, pues eh, transmitir la música senegalesa a Euskal Herria con estos sus eh, primer seis eh, temas. Batú es la banda, el álbum se hace llamar Bye. Y nosotros que continuamos ofreciéndote más música en el 100.8, en Berriozar y Ratia en internet, en Euskiplaza.net compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales, como estás, eh, pues escuchando en el día de hoy, con temas lentitos como Petit, eh, temas de los años 80, como la formación Anaya Rebac o música pues un poquito más eh, distinta de senegaleses como es el eh, caso de esta formación, el caso de Batú y Caña y Fuerza como es el caso del norte de Nafarroa de Esian. Y ahora nos vamos con un señor que lleva ya un montón de años en esto de la música. Hablamos de Alex Sarduy, quien no recuerda sus canciones en Esquisu, pues ahora regresa con el sexto disco de estudio de De esta banda de Gatibu, el álbum Euritan Danchan, empapado con canciones grabadas en el mejor periodo musical del grupo, con sosiego mimadas como si fueran gotas de agua, sus canciones despiertan las emociones del oyente. Los riffs rockeros se topan con ritmos ba bailables y se pasean entre estilos musicales como el pop, el blues o el funky. Sus letras de carácter sensible y sugerente en ocasiones se cruzan en otras con letras pues más directas y vigorosas para embeberse con salpíritas picaduras de humor y de ganas de vivir. En esta ocasión, en el sexto disco de estudio de Gatibu, el grupo nos acerca también una música sin complejos, llena de luz y llena de frescura. El álbum Euritan Danchan, lo que vamos a escuchar, los temas Bishichen Balakit y la versión del clásico Lorechoa. Era va de es indio con ángel dicho tu eso asaurerantz da y es inaz, del clásico Lore Cho en este nuevo álbum para esta formación para Gatibu el álbum Eurita Andanchang que salió al mercado para la feria de Durango para la Durango coazoca y que fue uno de los discos más vendidos en dicha feria sexto disco sexto trabajo para esta banda para Gatibu para Alex ruiz y para toda su gente Y de la música de Gatibu que nos vamos con Iskide que regresa a la escena musical con un disco de 13 canciones titulado Borroca guitarra y los de Lorrio han conseguido a estas alturas pues una importante madurez musical y su actitud y convicciones eh, cada vez son más firmes. Así lo hacen saber en la temática representada en estos 49 minutos de este repertorio. Sus letras luchan por la independencia de Euskalerria, por la defensa de euskera, denuncian la situación financiera y la crisis económica, además de ser críticos con el capitalismo, los políticos o los medios de comunicación instrumentalmente optan por la caña, basta con escuchar a su arrollador, comienzo con Borroca cantarray para saber que vamos a encontrarnos en este nuevo trabajo discográfico para esta banda, lo dicho, nos quedamos pues con ellos, nos quedamos con el nuevo álbum para esta banda, para y esquide el álbum titulado Borroca Cantaray de él te extraemos los temas Araña y el tema Ichulchean Vamos a poner el final a una nueva edición del programa Euskal de Música Ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Y que también pues nos puedes escuchar tanto el sábado como el domingo En la misma franja horaria, pero eso sí, en repetición Jueves 7 de mayo, sábado 9, domingo 10 de mayo del 2015 Música Hemos escuchado a Naya Rebak, a Petty, a Nekis, a Yosuyo Nimas, a Esian, a Gobeo Bey, a Batu, a Gatibu. Y dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Ieskide. El álbum Borrokak da Rai, los temas Araña o esto que estamos escuchando, y Chulchea. Y hemos comenzado el programa de Uscal Música con unas noticias. Y es que Leice ya se ha metido al estudio de grabación. ...para editar próximamente lo que es su nueva larga duración. Y este sábado 9 de mayo es el vigésimo aniversario... ...del Gazeche de Olasti... ...con un auténtico festival, entre otros... ...estango, ategui ...o por ejemplo la formación del norte de Nafarroa, Esian. Y también la salida del segundo trabajo discográfico para Puro Relajo... en Iruña lo puedes encontrar en el barrio de San Juan... También lo puedes encontrar en Burlata y en todo San Costa, aldea Y vamos a poner el punto y final al programa de Buscal Música por el día de hoy con una formación de Iruña, la banda de metal transgresivo In Gravito. Que vuelva la carga con un nuevo disco, del nuevo metal fronterizo y transgénico de autor, de rabia y desahogo, de necesidad y de saldo de cuentas. Canciones que cartografían todas las neuronas personales, políticas o sociales que forman eh, parte de las personas de este tiempo. Así es como han presentado lo que es este nuevo trabajo discográfico, nuevo larga duración para la formación de Nafarroa Ingrávito, la formación de Iruña con el nombre de Diario de un Susurro que Grita y con el tema Tras quemar París... Pues te vamos a decir adiós, ha sido un placer haberte acompañado durante estos 90 minutos para compartir como cada jueves en riguroso directo, como cada fin de semana en repetición, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en todos sus estilos musicales. Más información en facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia. Más música dentro de 7 días en el 100.8 Berriozar y Ratia, internet, euskiplaza.net, agur